Bueno, sorpresa se eh, ganezca la Torre en Vestetal de Batu Wauser, RIP, Txerrang eh, y Torre y Alcunchará, Ator Churá. Ah, ah, ah. Decía que el vuestro sí que es un concierto esperado. Cuando hicimos la presentación de, de este festival en, en adotem aún no teníais todo perfilado. Supongo que a estas alturas estará todo ya más que atado, sí, ¿no? Sí, ya, ya está todo atado ya. ¿Quedan pocas horas? Quedan pocas horas, hay mucho nervio, mucha gana, muchísima gana de subir y darlo todo. Pero mucho nervio ahora, mucho nervio. Pero bueno, sobre todo muchas ganas. Eso es. ¿Quién va a cantar qué? A ver si nos puedes adelantar algo. Puedes algo sí, algo? hasta ahora ya había dicho y no tenía problema en decir. Bueno, eh, en un principio la idea fue con los eh, organizadores intentar que los grupos que iban a estar en la Torchu aportaran también, por no hacer una historia de tocar de tocar un, un grupo, buscar un cantante. Y entonces pues, los invitados e invitada, en este caso, bueno, representación de mujeres, la del Poco, a ver, estarán Juan de Econ, eh, Juanra de Coop, eh, la gente de Descontrol, Iker y Belén de Carrocerías Betoño, Peila de Obligaciones, Borca y Arcaiz de Feos pero Majos, Fernando de Turalla y abo de Chayak. Porque bueno, tenéis un poco burría y Desde gente un poco con la que hemos hecho cosas, hasta gente con la que no hemos hecho. Generaciones también algunas muy distintas, gente de ahora, con algunos no de antes. ¿Y todo eso se diga? Estoy imaginando los ensayos, cómo saliera gente tan diferente sí. y cómo se ensayaba sido... con este acuerdo. Sí, no, o sea, bueno, ha sido muy bonito ¿eh? sí. los, los ensayos. Sí que al principio de los ensayos los hicimos un poco la base que era los que íbamos a tocar, o sea, Yul o Soron, que va a ser el bajo, que hemos dicho, y que es con el que hizo con nosotros el último concierto de R.I.P., además, y estuvo con Te Cagas. Y la, los ensayos sí que fueron, al principio, los tres. Eh, ha habido muchos ensayos de los tres, sin cantar y acoplarnos. Y bueno, la verdad es que no se han olvidado las canciones. Había ganas, se notaba, y los ensayos... Me no han disfrutado. Muchos. Y luego, cuando han ido viniendo casi estas dos últimas semanas, sobre todo, cuando han ido viniendo la, pues la gente que va a colaborar, pues ya ha sido genial también. Con ganas de, de poneros dos ya encima del sí, escenario, sí, sí, sí, mucha pero mucha gente esperando este concierto y me imagino que de vuestro entorno también familiares y allegados vendrán sí, con edición de grabas, Sí, ya vienen también, ¿no? sí, sí, sí, sí, ya, ya vienen mucha gente. Bueno, decíamos en la presentación que hicimos en su día también que la voz de Rip es insustituible y aún y todo habéis hecho una excepción sí. hoy. En, sí. en esta mar eh, ¿por qué? Simplemente porque simplemente por el porque el aniversario, porque la ocasión sí lo merecía o que os ha movido a juntaros no. otra vez a montar todo esto de bueno, ¿no? Pues, sí, está Sí, la verdad es que Juli y yo teníamos claro que Ript es imposible que vuelva sí. porque Ript no se época y ahí se quedó. Cuando vino la oferta de la Torture Rock, la verdad es colaborar, no tuvimos ni una duda. Al principio sí había dudas porque el aparecer como RIP nos daba mucho reparo y nos sigue dando reparo porque, no sé, igual es una tontería, pero nos, nos da mucho reparo el aparecer como RIP porque RIP fue otra cosa. Pero al final animándonos y pudiendo hacer, como he contado, esta posibilidad diferente y haciendo los temas de RIP, y lo que nos mueve está claro, es el, los objetivos de la Torture, eh, cómo se están haciendo las cosas, Eh, no tiene nada que ver con ningún otro concierto que se organiza con un montón de dinero y, y, bueno, pues que se da la pasta, esto no tiene nada que ver con esto, es un concierto de solidaridad y, bueno, como nos toca bien de cerca, por desgracia también, ahora no teníamos ni una duda en colaborar y viendo el ambiente en estos meses, la verdad es que estamos bastante emocionados de la acogida, pero pero eso no es una vuelta de Rive, que eh, tuvo su... Sí. Te iba a preguntar ahora si al, alguien se perdiera el concierto de hoy, tonto de él o de ella, ¿tendrá la oportunidad de volver a Neroz o definitivamente no? no? Siempre hemos, a ver, hemos seguido tocando, Juli y yo, en grupos, hemos hecho colaboraciones, mm -hmm. hemos hecho alguna fiesta y a ver, siempre ha habido alguna versión de RIP, una dos, pero ja, no presentarse así como RIP, con un repertorio de RIP. Eso es probable que sigamos haciendo, pues nos gusta el roll and roll, nos gusta el punk, nos gusta tocar... Pero nunca vamos a hacer una gira, ahora venga, ahora salimos los RIP y ahora vamos a hacer una gira a sacar un no, eso no, eso está claro que no. Eso está claro que no, vamos. Por lo que aprovechar la producción de ellos, el que vamos, no tenemos ninguna duda. Muy bien. Esquerra y Kasko aquí besala, taongi pasa, disfrutad tu concerto. ¿Eta dónde está? Vale. Eso lo que... diría.